Sin embargo, nosotros queremos comunicar en este medio... <coughs> que estamos nosotros teniendo el clima cambiante, es importante que los padres de familia también tomen precauciones y nuestros maestros y maestras tengan conciencia también de que el tiempo está cambiando de la noche a la mañana, entonces en aquello la flexibilidad de nuestros eh, eh, estudiantes al ingreso deberíamos de tomar desde la unidad educativa. Recomendamos nuevamente a los padres de familia en cualquier momento que pueda haber un frío nuevamente tenemos que tomar las precauciones y tomar y mandar a nuestros estudiantes a nuestros hijos con una ropa adecuada, referente al aspecto climatológico.